Atención tal que a sus alrededores. Les habla su amiga Patti, médica tarotista y consejera espiritual. ¿Quieres conocer tu destino, negocios que marchan mal, amores mal correspondidos? ¿En su hogar no hay felicidad? Daré solución a todos sus problemas, por muy difíciles que sean. Además, ven a conocer los nuevos talimanes 21 Poderes para el dinero, salud, amor y protección total. Solicita tu h o r a llamando al 981 54 90 96. 981 54 90 96. 54 90 96 absoluta seriedad y confidencialidad